Esto es increíble, esto es maravilloso Todas las voces en Uno Contra Uno Radio no Estaba loco, alguna gente me miró con cara rara, alguna gente pensó que exageraba No estaba loco. Nada, hay que tomar dimensión de lo que está haciendo este grupo, estamos haciendo historia. Y habrá que empezar a pensar que los nuestros también son del mismo nivel. Nuestra camada viene, viene dando que hablar, así que aquí están los frutos ¿no? de, de todo el trabajo que, que venimos realizando juntos. Muy del argentino de subestimarnos, de que lo que conseguimos es en base a huevo, en base a sorpresa. Todos somos un equipazo. ¿Vos viste lo que somos? No, no, no se puede creer. Somos muy molesto muy demasiado Pero vamos al frente, no le tenemos miedo a nada. Y acá, con huevo solo, te vas en la primera ronda. Los protagonistas en uno contra Uno Radio. Yo no tengo dudas que, que no va a ser un hecho aislado en esta generación. Tiene un año para prepararse para el Juego Olímpico, es un gran objetivo que tiene. Juegan bien, juegan bien, y además juegan con una unión y un coraje que contagia, eh, que inspira, así que es muy lindo verlos. Yo creo que hoy no perdimos la final del mundo, pero hoy ganamos la plata. O sea, no perdimos el oro, ganamos la plata. Toda la actualidad del básquet en Uno contra Uno Radio. Bienvenidos a un nuevo programa de uno contra uno radio en AM570 en Radio Argentina, estamos hasta las 13 con Gastón en la operación, con una operación técnica, con Elías Mauro dándonos una mano hoy que lo sumamos al equipo ante algunas bajas por vacaciones como la de María Rutibetti, como la de Nico Trapani y como la de Fabián Pérez que ya está rumbo a su descanso merecido. Eh, pero empezamos a hablar con los protagonistas porque esto no se detiene es cierto, estamos en receso en cuanto a la Liga Nacional, la Liga Argentina y el Torneo Federal, pero en el mundo se sigue jugando el básquet ayer vimos una hermosa jornada de NBA en lo que fue la Navidad hoy habrá Euroliga, pero saludamos y nos trasladamos directamente a Bariloche donde está él, y él es el entrenador de gimnasia, él es Martín Villarán a quien saludamos ¿Cómo estás Martín? Muchas gracias por atendernos Hola Santiago, ¿cómo estás? Estamos acá disfrutando de unos días con la familia. Y me parece muy bien, ¿no? Porque también hay que disfrutar estos momentos. Totalmente, totalmente. La verdad que estamos pasando con el equipo un momento bárbaro y bueno, sirve para descansar unos 10 unos días antes de volver al 2 de, de enero. Bueno, muy bien. ¿Qué balance sacaste, ¿no? De una primera parte de la temporada más que positiva, ¿no? Con gimnasia protagonista. En el Super 20, gimnasia protagonista en la Liga Nacional, por lo cual también lo tiene como líder absoluto hasta el momento en la competencia. La verdad que el, el balance es muy, pero muy bueno. Vos imaginate que, bueno, ya clasificó el Super al Final Four, eh, que se va a realizar en Comodoro, que para nosotros es, es un plus eso como equipo. Haber terminado la después de once fechas eh, primero, haber tenido un récord de diez partidos consecutivos sin perder, Eh, la verdad que muy contento Más allá de que siempre se habló de que gimnasia sabe a lo que juega sabe sus limitaciones incluso eh, muchos señalan que una de las claves de esta temporada de gimnasia es haber mantenido la base del año pasado, ¿coincidís con eso? Totalmente eso es una clave y eso es un, un premio, a, un premio a, a todo el buen trabajo que creo que hicimos la temporada pasada que creo que nos quedamos ahí porque sobre el sobre todo sobre el final de la de la temporada pasada tuvimos la lesión de de Manuel Díez, yo creo que eso fue clave, además de que la unión de Formosa fue eh, en el playoff fue superior a nosotros, ¿no? Y esa espinita quedó planteada ¿no? en el equipo y por eso también eh, bueno casi que se juramentaron ir por todo este año la verdad que, la verdad que sí, con los con los jugadores y jugadores Hay jugadores, ahí tengo a mi nene pidiéndome agua ¿no? Sí, sí, se lo escucha, se lo escucha <ríe> Ahí nosotros con los jugadores que quedaron Y hay jugadores que están desde Desde hace tres temporadas eh, Nos planteamos Bueno, tener esa esa revancha Tanto tanto en el Super 4 Que el año pasado no clasificamos Como eh, en la Liga Bueno, esperemos que, que se dé así, falta muchísimo Y hay que seguir trabajando para eso gimnasia sintió mucho, ¿no? Cuando se cayó el auspiciante, ¿no? Ese main sponsor que lo acompañaba, incluso en el nombre eh, y hablando con Juan Pablo Luque en varias oportunidades, en los últimos años hablaba de un periodo de transición en este gimnasia, sin embargo viene siendo protagonista, ¿no? El año pasado más allá de que se quedaron en la puerta de hacer historia de algo más, ¿no? Cuando parecía que el equipo podía aspirar a eso. Hoy por hoy, el equipo también sigue bien firme, ¿no? Eh, ¿Cuál es... Eh, ¿Crees entonces la razón de este motivo? no Porque el, el tema económico ha influido muchísimo, pero también eh, como que el equipo se ha sabido adaptar a esa situación. Primero principal, yo creo que en el caso particular mío como, como entrenador, es mantener la idea de, del proceso que tuvimos con Gonzalo García, que creo que para nosotros esos cuatro años fueron bárbaros, a mí me tocó estar como asistente, eh, y mantener mantener esa idea de juego, esa, esa identidad de equipo que, que hablabas vos, Y después mantener eh, que los jugadores que se, se van incorporando eh, Van entendiendo qué es lo que necesita el equipo Y qué es lo que, qué es lo que quiere el club ¿no? El club, la verdad que la dirigencia es un trabajo enorme Hoy estamos muy tranquilos Ellos garantizan absolutamente todo para que nosotros tra estemos tranquilos Obviamente dentro de las condiciones que el club puede económicamente Y eso hace que todo ese conjunto eh, tenga este presente Las sensaciones que igual ahora dan como un paso adelante, ¿no? Con los cambios metidos en el equipo, ¿no? El, si viene uno es temporal por la baja de Josetí, que es una pieza clave, ¿no? En la estructura de tu equipo. Eh, bueno, después sorprendió un poco el cambio de Robinson. ¿A, ¿A qué se motivaron estos dos movimientos en el equipo cuando venían justamente de mantener la base del año pasado? lo de Robinson fue una cuestión de moto acuerdo, con hablado con, con la gente eh, nosotros estábamos buscando un jugador que, que resuelva más uno contra uno y que cierre y Robinson es un jugador más de equipo que, que nos dio lo que pretendíamos pero estamos buscando un poco más nosotros una mejora y, y bueno y él también cuando hablamos con el jugador la verdad que él agradeció mucho la, la oportunidad que tuvimos en el equipo y bueno también es un, era un buen momento para que, él siga, para que él consiga trabajo en otro lado también no claro y viene llegar que es un goleador no por lo que nos me han dicho de su paso por México es un jugador que un anotador los últimos cuatro años anotó en en México pero también lo que nos gustó que el jugador cuando Cuando solo marca pasa la pelota, con promedio de 3,5 asistencias en las últimas cuatro temporadas. Bueno, y lo de Betelmi, bueno, no hay mucho para, para hablar de ese jugador internacional, jugador que viene de un mundial, de viene a ser, eh, bueno, una pieza importante para Guaros. Eh, lamentablemente, en este caso es por una baja sensible como la Giorgetti. Exactamente, eh, Franco salía para volver para el 11 y 13 de, de febrero, y bueno, traemos incorporamos a Luis Betelmi que es un jugador de jerarquía que viene viene a, por un mes hasta el 4 de febrero el partido con Olímpico, bueno, espero que se adapte de la mejor manera posible al, al equipo. Y todos estos dos jugadores que venimos mencionando, estos dos nuevos extranjeros, ¿arrancan ya el 2 de, de enero con ustedes? No, arrancan el 3 Están llegando el 3. el 2 eh, Estarían llegando a la noche y el 3 estarían arrancando las prácticas. Bueno, si bien es cierto que Tienen que mantener el estatus de líder De la Liga Nacional eh, Me imagino seguir creciendo como equipo En este caso además incorporar a dos nuevos jugadores El eh, Super Se lleva todas las miradas, ¿no? Para enero Sí Pero bueno, nosotros primero tenemos tres partidos Importantísimos concordia eh, Bahía, peñarol Y bueno, tenemos que apuntar primero a eso, y una vez que finalicemos eso, eh, nos meteremos de lleno al Super 4. El hecho de estar invicto en casa también es un aliciente para lo que se viene, y teniendo en cuenta que, por ejemplo, habrá equipo de, de la jerarquía, ¿no? De San Lorenzo, de Kimsa, de Instituto, ¿crees que puede ser una ventaja eso? Yo creo que sí, nosotros en el club, en el socio, nos hacemos muy, pero muy fuerte, y bueno, tenemos que seguir trabajando para mantener eso que hacemos en el socio y cada vez que salimos de visitante podemos ganar uno o dos partidos en la gira. Estamos hablando con Martín Villarán, el técnico de gimnasia, descansando unos días en Bariloche y nosotros molestándolo. ¿Cómo es la temperatura hoy por hoy ahí? Acá está hermoso, acá el día está hermoso, desde hace unos 20 grados, los días anteriores hacía mucho frío. Si, si lo escuché si de fondo, si de fondo está mi tiene dos añitos. <risa> tiene agua por eso preguntaba la temperatura sí, porque sí. tiene calor el lente sí no no está lindo acá está lindo. bueno la última y no te molestamos más hace dale, poco cumpliste dale. hace un par de partidos cumpliste ni más ni menos sí. que la marca de, de 100 partidos dirigidos sí. en la liga nacional bueno La actualidad, sin lugar a dudas, te sonríe, pero bueno, ¿qué balance haces también de, de tu gestión, no, de, de, de estar en la máxima categoría, haberte hecho cargo del equipo cuando se fue Gonzalo García y la confianza que tenés de parte de los de los dirigentes? También, como te decía, creo que el balance es sumamente positivo. Cuando uno arranca, obviamente eh, no sabe lo que puede llegar a pasar, porque no es lo mismo ser asistente, yo estuve seis años de asistente y ahora tengo tres como entrenador. Y bueno, la verdad que arrancamos con el pie derecho, con todo el equipo, creo que es un trabajo en conjunto de todos. Y llevar 100 partidos con, con el club donde, donde me creí y me formé, la verdad que es un placer enorme. Y bueno, yo como siempre digo, el sueño de uno y, y obviamente la diligencia al apostar a uno, es, que uno es hombre de la casa, eh, es dejar un granito de arena con, con, con algo, que se pueda ganar algo en el club. Yo siempre digo, la Liga Nacional es muy pero muy difícil. Eh, y si logra meter de los primeros puestos y, y encima dejar algo en el club, alguna estrellita sería sería un sueño cumplido bueno, incluso hace poco vimos en redes sociales un movimiento importante no en el recordatorio de esa Super 4 Circus, ¿no? que ganaron el Templo del Rock sí, y bueno, ahí era Gonzalo el entrenador eh, en el 2015 y yo estaba como asistente junto a Claudio Álvarez Bueno, eh, ¿alguna indicación especial para los jugadores? ¿Alguna indicación de del preparador físico para estos días de licencia? Que disfruten mucho Que disfruten el presente que estamos teniendo Y los jugadores ya son adultos, son responsables, muy responsables Y, y saben eh, saben que se van a cuidar antes de empezar el dos. Martín, muchísimas gracias por tu tiempo Lo mejor en estas vacaciones con la familia y nos veremos pronto Dale Santiago, un abrazo grande Bueno, hasta ahí pasaba la palabra justamente del entrenador de este gimnasio ¿no? que será el anfitrión del Super 4, de la definición del Super 20, ¿no? el Final Four, eh, 24 y 25 de enero en Comodoro Rivadavia, con San Lorenzo, con Kimsa con Instituto y obviamente con Gimnasia que viene realizando un campañón Nosotros somos uno contra uno Radio y metemos la primera pausa ¡Pase! No. ¡Dale! atende que hay mensajes! Comunicate con Uno Contra Uno Radio. Deja tu mensaje en el 011-4535-5700 y participá del programa. Uno Contra Uno Radio. Todo el básquet en el aire. Liga TNA, Torneo Federal, Euroliga, NBA, Copa Australiana, Torneo Filipino. Todo el básquet está en Uno Contra Uno Espacio Publicitario en Sancor Seguros aseguramos las cosas que te gustan, tu auto, tu teléfono, tu casa, pero también aseguramos las cosas que te gusta hacer y te gustaría seguir haciendo. Aseguramos tus viajes, tus charlas, tus siestas, sean de 20 minutitos o esas de 2 horas. Por eso en Sancor Seguros tenemos seguros de vida que se adaptan a tu vida y te dan la tranquilidad de estar construyendo tu futuro y el de los que más querés hoy. consulta con tu productor asesor de seguros o entra en sancorseguros.com.ar Sancor Seguros, aseguramos lo más importante de tu vida, tu vida. Superintendencia de Seguros de la Nación Para consultas y reclamos Llame al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar Número de descripción 0224 Encontra toda la información del básquet En nuestra web www.unocontraunoweb.com Reviví las notas que realizamos Y entérate de lo que pasa en el mundo de la naranja www.unocontraunoweb.com ¿Querés comer algo rico? Vení a la parrilla Campo Rico. En el corazón de Palermo, abre sus puertas desde el mediodía hasta la medianoche. Carnes premium al mejor precio de la ciudad. Menú ejecutivo y comida a la carta. Un lugar de encuentro para toda la familia con terraza al aire libre y pelotero para los chicos. Nuestra atención te hará sentir como en casa. Ubicada en Humboldt 1729, entre El Salvador y Honduras. Parrilla Campo Rico. No te la podés perder.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 Buena música, Coldplay en este caso, buena compañía, no. Gastón en la presentación técnica, Elías Mauro dando una mano acá, un saludo muy grande para todos los que están prendidos en este 26 de diciembre, no. después de la Nochebuena, después de la Navidad, estamos con uno contra uno radio todo el verano, todo en este receso, eh, y bueno, y alegres de ver justamente que la Legión Argentina, por ejemplo, en Europa se ha juntado nuevamente para pasar la fiesta, estamos hablando de Facundo Campazzo. Patricio Garino, Nicolás Laprovito, Lec, Nico Brusino, y uno de los nuevos jugadores que, que metió el éxodo, ¿no? Como es Facundo Corbalán, que está en el canoé, ¿no? Seguido por el Real Betis, así que bueno, siempre es lindo ver cómo también los jugadores tienen esa relación fuera de la cancha, ¿no? Y que obviamente se, se traslada a la selección argentina, una selección argentina que ya tiene la confirmación oficial, de manera oficial, tanto por Sergio Hernández como por Fabián Borro, de que Oveja seguirá siendo, junto a su cuerpo técnico, los que deberán comandar a la selección lo que se viene, ¿no? El desafío que es Tokio 2020, que realmente será un torneo dificilísimo pero el cual Argentina ganó por derecho propio la clasificación y eso siempre es para celebrar después de un subcampeonato mundial extraordinario que estaremos justamente repasando entre otros temas este día sábado en Uno contra Uno Televisión a partir de las once horas con el Anuario 2019, ¿no? El Mundial de China, también lo que sucedió en Lima con las gigantes, con los chicos, Eh, las medallas obtenidas no por la delegación argentina en cuanto a la rama del básquet, también ¿no? obviamente lo que sucedió con San Lorenzo, no bicampeón de la Liga de las Américas, tetracampeón de la Liga Nacional y de, las definiciones femeninas, no porque nosotros no nos olvidamos de la Liga Femenina. Y próximamente en estos micrófonos estaremos hablando con Florencia Fresca, la nueva responsable de la Liga Femenina, para ver cuáles son los caminos a seguir en una competencia que realmente... Sabemos que cuesta muchísimo armar, pero que debería hacerse año tras año. Y bueno, en uno contra uno televisión estaremos viendo la consagración de Berazategui en River. Y la consagración en un tremendo juego, ¿no? Con tres suplementarios de Kimsa frente a Vélez. Esto el día sábado, entonces, a las 11 horas en la pantalla de Tais Sport. Pero bueno, hablamos de los argentinos por el mundo. Hablamos de los argentinos en España que se reunieron para pasar las fiestas. Y hoy hay que decir que ya se reúnen, pero para seguir con la competencia. En este caso la Euroliga porque hoy es momento de empezar la ronda 16 de este torneo, el más importante a nivel de equipos en el viejo continente, y bueno y por ejemplo el Vascoña tendrá que visitar al Alba Berlín el Real Madrid hará lo propio contra el Panathinaikos en Atenas eh, después tenemos acción esto por el día de hoy, ya mañana el Barcelona recibirá al, al Olympiacos, ojalá que Volmaro pueda tener sus minutos Y el Armani Milano ¿no? de Luis Escola tendrá que visitar al CCK Moscú en una durísima salida no ah, en lo que corresponde a este torneo de la Euroliga. ¿no? Y el 2 de enero ya después se jugará, con esto se cierra el año en la Euroliga porque el 2 de enero será la ronda 17. Este fin de semana también habrá acción en la ACB, ¿no? la mejor liga del mundo después de la NBA, sábado y domingo no con participación argentina muchísima. no Por ejemplo... El Vasconia estará recibiendo un duelo de argentinos al Zaragoza. Un Zaragoza que ya tiene su boleto para la Copa del Rey en Málaga 2020. Él fue labrada, ¿no? De Nico Ricciotti jugará con el Unicaja, intentando salir de las últimas posiciones. El Manresa se juega un partido clave contra el Betis. El Real Madrid-Barcelona, ¿no? Se lleva todas las, todos los flashes el derbi español este día domingo. Entonces, Barcelona-Real Madrid para cerrar el año en España en un tremendo encuentro que los tendrá animando una vez más el Clásico Español nosotros ponemos la segunda pausa, a la vuelta empezamos a hablar con más protagonistas esto es lo que ha sucedido va a suceder en el ámbito internacional después repasaremos lo que sucederá con la Basketball Champions League donde por ejemplo los tres equipos argentinos ya tienen definición de días y horarios para sus cuartos de final pausa y volvemos con más Uno contra Uno Radio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 todas las mañanas de lunes a viernes de 9 a 12, no te pierdas 3x3 Radio Fabián Pérez Leo Margo y equipo, sumate y divertite con este programa Bajetero. escuchanos por www.unocontraunoweb.com por nuestra app UQWeb o vía audio por Twitter te esperamos en 3x3 Radio Brasil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 1221 de este mediodía de jueves 26 y seguimos sumando a protagonistas a la charla, en este caso Juan Pablo Cantero, a quien le agradecemos, ¿no? Que en su descanso en Paraná, ¿no? Después de un largo tiempo, ¿no? Juan Pablo, no volver a casa, estás dando nuestros minutos. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, vos, Portugal, Paraguay y un poquito de casa, ¿no? Antes de sumarte a, a Peñarol. Sí, sí, sí. Eh, hace bastante, ya de mitad de año que no venía para nada y y bueno avistar a la familia y, y nada ahora eh, disfrutando viste porque por ahí no te desconectás nunca si no estás relajado así que bueno creo que es mi desconexión después de un montón de tiempo claro además en tu caso con la particularidad no de haber estado bastante tiempo afuera no afuera de casa digo no y, y sin la familia tan de cerca sí sí sí sí sí sí hacía rato que no vi a mis padres eh, principalmente Eh, por ahí mi con mis hermanos nos vemos en algún punto del país si vengo pero sí, sí, un montón y bueno amigos también reencontrándome que más allá que hoy la comunicación es mucho más cercana que otros tiempos y te ves bastante seguido por por videollamada o algo este bueno nada eh, necesitaba un poquito de esto Bueno, y en este caso también con la tranquilidad de que a partir del 2020 tendrás eh, nuevos desafíos, nuevo club y eso me imagino que siempre un jugador lo deja tranquilo más teniendo en cuenta que vos tenés todavía bastante para dar. Sí, sí, sí, la verdad con muchas expectativas eh, con lo que significa peñar a una liga con lo que significa también ponerlo arriba otra vez y y bueno, con el desafío de por ahí de, de de aportar lo mío para que el equipo crezca y bueno, la verdad estoy muy contento, por suerte más allá de que me falta competencia estaba estoy desesperado por jugar este hace bastante vengo entrenando y, y haciendo otras cosas como para, para llegar de mejor manera y arrancar ya jugando sin ninguna complicación Sí, incluso vimos unos videos de la puesta a punto haciéndola con un jugador de fútbol, en este caso Guanchope Ávila Sí, este tuve la oportunidad de entrenar con en Huanchope. En verdad, yo estaba entrenando con mi profe y él es amigo de Huanchope y se sumó, eh, si no me equivoco, el 8 de diciembre más o menos, a entrenar con nosotros. Eh, él está en receso también, así que, que bueno, estuvimos compartiendo entrenamiento y, y bueno, nada. Y hablando un poco de lo nuestro, desde de, el fútbol, de lo que significa Boca y del básquet para mí. Te preguntaba sobre el básquet, ¿él está metido con el tema? Sí, él sabe bastante de básquet, de hecho eh, eh, ha ido a Atenas. él jugó mucho tiempo en Instituto y también está, está al tanto de lo que pasa. Eh, pero bueno, también el hecho de, de estar metido en un club como Boca eh, la australa un poco de todo, de toda la realidad. Eh, y, y bueno, eso la verdad que me impactó porque por ahí se... Él puede disfrutar muy poco lo que es Boca. le hay tanta presión que, que nada, que que está, viste, está pensando solamente en, en jugar, en ganar y, y por ahí pierde un poco la realidad de otras cosas. Y vos pudiste disfrutar de tu experiencia en Portugal, de tu regreso a Paraguay. Sí, sí, espectacular. La verdad que el día que, que terminé jugando con Atenas en final y bueno, después unos días. Eh, pensando que la situación económica del país no era la mejor y, y que ese año ese último año de Liga Nacional estaba muy complicado La evaluación creo que a todos los jugadores nos afectó Y a todo el mundo, a toda la Argentina, ¿verdad? a toda la sociedad eh, Después de pensarlo un par de semanas hablé con mi agente y, y bueno, tomé la decisión de irme afuera, de estar un poco más tranquilo Eh primero surgió lo de Olimpia de Paraguay que por ahí a ver el jugador argentino tiene un poco, de, tenemos un poco de prejuicio con Paraguay, pero bueno la verdad es que hay un club increíble como Olimpia y jugamos la Sudamericana y fue espectacular, casi que me, nos metemos una final que iba a ser histórico y y la verdad que que bueno ahí surgió lo de Portugal que al principio era un poco incierto porque Portugal, el básquet y después me encontré con en una realidad impresionante que con extranjeros que que tiene un nivel muy bueno eh, con muchos que habían jugado a CB que o alguna copa europea y, y bueno la verdad eso fue muy exigente, muy exigente eh, y después cuando volví me salió enseguida lo de Paraguay y esta vez no Olimpia sino San José y fuimos y, y salimos campeones de local y fuimos sudamericanos y no, no nos fue tan bien pero bueno son la verdad que alternativa que uno va buscando, principalmente por la parte económica, y, y bueno, y esta vez me surgió lo de Peñarol, la propuesta fue muy buena, y sé que quedan cuatro meses, cinco meses, si Dios quiere, llegando bien alto, así que, que bueno, eh, y Mar de Plata, ni hablar de Mar de Plata, es espectacular. Otra vez los caminos entre fútbol y más se relacionan, ¿no?, porque tanto en Paraguay, con Olimpia, como en Portugal, ¿no? con, con el Benfica. Eh, son clubes de fútbol, ¿no? Esa situación, cómo, ¿cómo la transitaste? No, disfrutando. Mirá que yo, a ver, de chico era muy futbolero, después, medio que cuando empecé con el básquet, eh, dejé obviamente de jugarlo y mirar cada vez menos, solamente algunos partidos específicos. Eh, pero bueno, me acercó bastante, fui a ver bastante fútbol con Olimpia y, y bueno en Menfica llegué y estaban jugando a la Champions así que bueno ese espectáculo ni me lo perdí fui a ver la selección de Portugal también eh, tuve la oportunidad de disfrutar el fútbol de hecho en en los dos clubes vivía muy cerca así que aprovechaba cuando tenía la oportunidad en los tiempos libres y y nada tuve una experiencia muy buena principalmente la de Portugal porque Eh, un estadio de mil personas todos sentados un espectáculo maravilloso quizá no como en la Argentina que, que las hinchadas son por ahí lo que movilizan, sino ver que toda la gente es súper respetuosa eh, y nada, eh, ver la Champions también que, que nunca la había visto la verdad que fueron fueron varias cosas súper positivas, ¿no? Eh, y la aproveché muy bien ¿En cuanto al básquet hay muchas diferencias entre ambas ligas y también comparándola con tu última no, en cuanto a la liga nacional en Argentina? A ver, con respecto a Paraguay, sí. Sí, sí, hay un nivel eh, por ahí no de los dos, tres equipos principales de Paraguay eh, que son muy competitivos. De hecho, nosotros con Olimpia fuimos a jugar dos partidos amistosos con corrientes, Uno perdimos, creo, por 10 puntos con regata y después fuimos a la Unión y le ganamos. Entonces, daba la pauta de que teníamos un muy buen equipo nosotros. y Pero sí, la liga es mucho menos competitiva, en el sentido de que menos partidos. Y y bueno, no está organizada como una liga nacional, sino más un básquet metropolitano que se refiere a Asunción y alrededor. Y bueno, después lo de Portugal también era una cosa que yo decía, qué nivel será? Y, y de hecho, al principio me encontré con los primeros cuatro partidos Eh, ...y ganamos por 40... ...nosotros teníamos muy buen equipo... ...la mayoría de seleccionados de... ...de Portugal... ...y bueno, éramos cuatro extranjeros... Eh, ...y yo medio que... ...al principio dije, ¿dónde me metí? ...pero después empezamos a jugar con... ...con equipos mucho más competitivos... ...en un momento se divide la liga... ...ahora son 14 equipos... ...pero en el año pasado eran 12... ...eran 6... 6 ...en una zona, los 6 primeros... Y, ...y los otros 6 en otra... Y los seis primeros eran muy competitivo y palo a palo todos los partidos. Eh, principalmente los extranjeros eran muy, muy, muy fuertes. Eh, y bueno, la verdad que en ese sentido me sirvió un montón porque se juega mucho más físico allá. Eh, no tanto lo táctico, eh, pero bueno, nada, tenía que correr mucho más, defender mucho más y, y bueno, lo, venía yo con este timing de la Liga Nacional que cuando llegué allá me... El primer sacudón fue fuerte, pero después te adaptás y la verdad que fue un gran nivel. Bueno, y ahora bueno con este desafío de Peñarol, ¿no? un Peñarol que hasta el momento está, volvería sin extranjero, ¿no? No sé si estás al tanto de, de la situación, de lo de yo, de lo de Belardo de lo de Devin Thomas, ¿no? ¿Eh? ¿Qué pudiste hablar con Gabriel Picato? ¿Eh? ¿Qué quiere de vos a los 37 años? Ya, todavía no me pude comunicar con Gabriel. este Calculo que, que bueno, ya a los 37 años, como decís, ya sabe lo que puedo dar, sabe lo que puedo generar y, y bueno, y yo también lo que es él, eh, en eso no, creo que no no me va a pedir que que ni ande a las volcadas, ni nada de eso raro, no creo, pero eh, bueno, sí, sí estaba un poco al tanto, sé la situación también eh, pero calculo que se va a resolver y, y bueno, creo que también de de que es un equipo muy competitivo y creo que acomodando algunas cosas creo que puede estar arriba y eso eso me genera viste muchas cosas porque yo voy a ver voy a un equipo donde no se sabe todavía cuál es el techo y y bueno y eso es importante porque el el el momento eh, allá por abril mayo que pegue el el último el último paso grande y, y pueda jugar a alto nivel eso bueno, también genera muchas cosas y en este tiempo estuviste siguiendo a Peñarola la Liga Nacional, digo porque también habíamos hablado hace un par de meses, un par de años, ¿no? no ya no lo recuerdo, eh, el hecho de que te sentías fuera ¿no? de lo que era el ámbito local por esta situación de, de también el exo de los jugadores ¿no? el tema económico sí en un en un principio estuve bastante conectado lo seguí a bastante lo que fue el año pasado porque tengo tenía amigos y pero no de ver partidos, sí a alguno. <risa> y, y bueno, este año sí, cuando llegué de Paraguay me conecté un poco, enganché partidos, empecé a ver un poco. Eh, y bueno, es una realidad distinta. Eh, el hecho de la situación económica de todos los clubes estén cuesta arriba, peleándola y que tengan a, a, a, que recurrir a presupuestos no tan altos, eh, bueno no son los mismos nacionales, no son los mismos extranjeros. Eh, hay muchos extranjeros a prueba para ver a ver qué pasa y, y sin seguridad de lo que pueden dar. Eh, bueno, nada, creo que son ligas de transición hasta que se acomode la situación del país y la, la situación del club. Y también entiendo que no pueden poner la cabeza eh, por el básquet, no pueden poner la institución la cabeza por el básquet y eso lo entiendo perfectamente. Pero también hay que saber que que el nivel que nos veníamos acostumbrando nosotros hace unos años no está y, y por ahí es mucho más, el, el juego que se hoy ve no es tan vistoso o tan táctico como nos gusta a nosotros, sino más vertiginoso o, este ataque ofensivo mucho más rápido y y bueno, creo que no, nos vamos a tener que adaptar todos también. ¿Y tú sondeos de otros lados? Porque Fabián Pérez ha dicho en algunas oportunidades que Eh, Flamengo también había posado los ojos en vos antes de arreglar con el Pancho y Barrera, ¿es cierto? Eh, sí, sí. Que, que te sedujo de Peñarol, más allá de lo que mencionabas antes, no? Mirá, yo tenía un par de posibilidades acá en Argentina, pero las otras dos no eran también muy... muy, ¿Cómo se llama? Eh, no tenían la certeza de que podía pasar, tenían que esperar este enero, Peñarol sí, ya me quería de entrada. No eran tan firmes como Peñarol. Claro, y... Y bueno, lo de Flamengo sucedió hace 10 días, me llamó un agente uruguayo que que bueno, que había una posibilidad grande de entrar a Flamengo, me había ofrecido y le había gustado y de hecho hablé con el manager de Flamengo y y bueno, lo manejó también mi agente acá en Argentina eh, y bueno, estuvimos ahí, pero al final fue una decisión del técnico, el hecho no quería tener dos bases argentinos, esa fue la, el, el justificativo Uh -huh. eh, la verdad que no sé por qué pero bueno no pasó por por esa parte así que bueno o sea él le puso que... él cerró de un modo la negociación sí y al final sí bueno era, a ver había una cuestión económica también pero a ver un club flamenco calculó no iba a tener problema pero después el técnico sí eh, no querían que sean dos bases argentinos en, en el club así que bueno nada eso ya a partir de ahí no puedo no puedo hacer nada no no es que que era una cuestión económica de eh, de 100 más, 100 menos, sino, y ni siquiera deportiva, porque en sí el la gran mayoría ya había decidido por mí, pero bueno, cuando llegamos al entrenador, no él no estaba dispuesto a tener la, la base totalmente argentina. Bueno, pero llegó Peñarol, eh, ¿qué será? Tú... Séptimo, octavo club, ¿no? La, en Argentina, Echagüe, Libertad, Lanús 15 accionistas, San Martín de Atenas Sí, sí, Echagüe en verdad no jugué en la liga. Nacional, claro, fue en el el TDA eh, sí. sí, sí, sí Ahí estamos, bueno, ya también muchos años también de, de básquet y bueno Sucede esto en el básquet moderno que también es complicado seguir en un mismo club eh, Creo que a todo le pasa y, y cada vez como las viejas épocas donde uno se identificaba con un equipo de liga nacional porque estaban tal y tal jugador, ahora es complicado y hay que adaptarse también. Bueno, Juan, te deseamos lo mejor. Eh, bueno, tu debut aparentemente sería en el ausente del 11 eh, de enero, ¿no? Sí, sí, sí. Si Dios quiere, si Dios quiere va todo bien, sí. ¿Cuándo te sumas al equipo? Mirá, en estos días calculo que entre mañana pasado ya estaré los últimos detalles de cuándo, dónde... Eh. Así que, bueno, ahora, en este momento no sé, pero calculo que 2, 3 de enero ya estaremos entrenando. Buen bueno, a disfrutar entonces lo que queda dale. en Paraná. Muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre. Y bueno, nos estaremos cruzando en alguna cancha esta vez de Liga Nacional. Dale, dale, un gran abrazo y, bueno, eh, que empiece un gran 2020. Igualmente para vos. Eh, hablábamos recién con Juan Pablo Cantero, uno de los flamantes refuerzos que tendrá este Peñarol, un Peñarol que... Después del receso veremos qué sucederá con Devin Thomas, pero lo cierto es que ni yo ni Belardo volverán al equipo, así que bueno, una reestructuración en el Peñarol de Gabriel Picato. Pausa y volvemos con más uno contra uno. Liga, TNA, Torneo Federal, Euroliga, NBA, Copa Australiana, Torneo Filipino, todo el básquet.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 12.40 de este jueves 26 de diciembre en esto que es uno contra uno radio no en el receso de la Liga Nacional una Liga Nacional que volverá el 6 de enero atentos pero con la Liga de Desarrollo no porque estarán jugando San Lorenzo y Boca y Regatas y Libertad que un día después se repetirá pero ya en lo que será la, la vuelta no de la elite de nuestro básquet San Lorenzo, Boca, Regatas y Libertad esperando a ver si uno de los dos partidos será televisado el 9 de enero volverá La Liga Argentina con Echagüe Unión, Quilmes Racing, Tiro Federal Deportivo Norte, Villa San Martín Ameguino, Atenas Central Interreano, Salta Independiente, ¿no? Y hablando justamente de Atenas de Carmen de Patagones, hay que decir que se anunció el nuevo entrenador, que será Diego Lifchit, ¿no? De, de paso por las elecciones formativas de la CAV. Es el nuevo entrenador de, de este conjunto después de la salida, ¿no? La renuncia de Carlos Romano. Así que a partir del 3 de enero, Lifshitz se sumará al cuerpo técnico de un Atenas de Cama de Patagones que quiere levantar cabeza. Mientras aún no se sabe nada de lo que será la tercera edición del Super 4 ¿no? de esta competencia, ¿no? que tiene a Libertad y a Saltabaje como anteriores campeones, pero que este año tendrá a Barrio Parque o verá estudiantes de Olavarría y Deportivo Viedma como los protagonistas en lo que es la tercera edición del Super 4 de la Liga Argentina. Después, el Torneo Federal La ter el tercer escalón de nuestro básquet volverá el 24 de enero con 33 partidos, recordando que son 72 los conjuntos que forman parte de esta competencia. Lo dicho antes con, con Martín Villagrán, eh, 24 y 25 de enero el Final Four del Super 20 en Comodoro. Así que se viene un enero cargado porque además de todo esto, habrá cuartos de final de lo que es la Basketball Champions League, con protagonistas argentinos como son San Lorenzo, como son Quimsa, como son Instituto, ¿no? Y en el caso del conjunto Corobés, arrancará de local por tener las desventaja contra Real Esteli. El martes 14 de enero a las 22 horas San Lorenzo y Quimsa tendrán que viajar a Brasil para jugar el 14 y el 15 respectivamente. Ya los segundos juegos eh, de cuarto de final serán El sábado 18 de enero para San Lorenzo contra Franca. Para Real Estelí contra Instituto. Y el domingo 19 para Kimsa contra Mochi. Si es necesario, los terceros juegos se disputarán el lunes 20 en la cancha de San Lorenzo. El lunes 20 también en la cancha de Real Estelí en Nicaragua. Y Kimsa el 21 de enero intentará, si es que ya no lo hizo previamente, cerrar esta serie contra Moji de Cruz. El otro duelo que tiene argentinos involucrados estamos hablando del Flamengo y el Fuerza Regia, de Franco Balbi y Titi Cortés, que fue incluido en el equipo mexicano en el último partido para obtener la clasificación a esta distancia de cuartos de final, que ya tiene días y horarios confirmados. Y para San Lorenzo, después eh, la acción continuará también con la Copa Intercontinental en Tenerife, donde del 7 al 9 de febrero eh, jugará contra Río Grande Ballet Vipers el campeón de la G League, El Virtus Bolonia que hoy por hoy tiene a Marcos de Lía en sus filas. Y el Iberostar Tenerife que será el anfitrión de esta Copa Intercontinental justamente a disputarse en Tenerife. Del 13 al 16 de febrero la Copa del Rey de Málaga seguramente con muchos sargentos presentes. ¿no? Ya hablamos de la clasificación del Zaragoza de Nico Grusino, Obviamente va a estar el Real Madrid hoy por hoy líder de la Liga Andes, Y después lo que hablamos el otro día con Fabián Borro, se vienen las ventanas clasificatorias al América 2021, con un 95% de que Argentina arranque de local en La Rioja, en el Superdomo eh, contra Venezuela, tres días después tendrá que devolver la visita a Venezuela, veremos también dónde se juega ese partido, así que se viene un verano cargadísimo de básquet, una agenda 2020 que está completa en cuanto a los torneos internacionales, a los eventos,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 Brasil, colectora este 1493, kilómetro 30 Panamericana, salida 197, El Talar, Pacheco, ventas nadirargentina.com, para sus productos Nadir, cristales para basar. Fin del espacio publicitario. Argentina. 570. últimos 15 minutos de esto que es uno contra uno radio, ¿no? En receso de la Liga Nacional, una Liga Nacional que ha tenido cambios, ha tenido anuncios, ¿no? Desde que Fabián Borro ha sido proclamado como nuevo presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol. Bueno, Gerardo Montenegro, su vicepresidente primero, de algún modo asumió su cargo, subió justamente al mando, ¿no? De, de esta competencia, pero también, Eh, se ha proclamado por ejemplo el hecho de que Chema Fernández Díaz es el nuevo director general no de la ADC así que estará a cargo de, de esta entidad no y así de esta manera se mantiene Sergio Guerrero como director de competencia Oscar Parodi director financiero, Matías Traversa director de comunicaciones ante la salida no de Rodrigo García Esquetino que luego cinco años de trabajo, bueno, ha decidido transitar su nuevo rol en la Básquetbol Champions League Américas. Eh, Sebastián Epetliza director deportivo de la Liga Argentina. Y después, bueno, los cargos siguen como el de Hugo Cortés, responsable de infraestructura, Diego Gripo, responsable del departamento médico, Pablo Toco, responsable de audiovisuales y la Liga de Contenidos, eh, Pablo Tosar con quien conversamos el otro día y pueden revivir la nota en uno contra uno web.com. Eh, está a cargo del responsable periodístico en OTT y streaming, eh, por ejemplo el, la nueva incorporación ¿no? en lugar de Sebastián Bilancieri y de Florencia Fresca como responsable de, de la liga femenina, así que bueno algunos de los cambios y modificaciones que se han producido en la en la ADC desde la salida de, de Fabián Borro como nuevo presidente de la Confederación Argentina de básquetbol. Después, que tenemos? Eh, como anuncio, Diego Gerbaudo ¿no? A quien se levantó la sanción por doping por el té de coca y con quien dialogamos hace muy poquito nomás, eh, finalmente se sumará a la Legión Argentina en Chile, ¿no? Porque fue adquirido sus servicios por el equipo de Puerto Montt, así que ya está llegando a la ciudad chilena así que supongo que estos días hablaremos con él sobre bueno su nuevo equipo su nueva desafío no después de haber sufrido tanto no como nos ha dicho él eh, de esperar finalmente la el la, la, la suspensión que le levante la suspensión que, que le habían aplicado bueno Diego Gerbaudo ya tiene equipo y será en Chile donde volverá a jugar no sumándose a una extensa eh, plan plantilla de argentinos en el país vecino como por ejemplo Marc Antón en Leones de Quilpué, Esteban Canteruti en Deportivo Castro donde es justamente dirigido por Cristian Santander, Juan Fernández Chávez en la Católica, uno de los equipos sorpresivos de esta temporada, no el tridente Cárdenas, Ferreira y Alessio en Valdivia con Manuel Córdoba como DT, Lisandro Racio que la verdad que la viene rompiendo toda en Ancud, Luciano Toñón y, y Lucas Zurita también manejando las filas de las ánimas que nuevamente vuelve a ser protagonista después de haber este año justamente haberse metido entre los ocho mejores de la Liga de las Américas sorprendiendo a propios y extraños realmente sigue siendo una muy buena campaña la de Zurita y su equipo en Chile con las ánimas y lo dicho no Diego Gervado, nuevo refuerzo de Puerto Montt el eh, lugar hacia donde ya está viajando para sumarse a la pretemporada a este, a este receso de cara al 2020 que lo tendrá ya, por suerte, en las canchas jugando. En México, Casalánida con Favarel, haciendo de las suyas en un aguacateros que también viene realizando una muy, pero muy buena campaña, ¿no? Donde De Los Santos se fue por temas familiares y llegó Lucio Redivo en su lugar. Eh, City Cortés en Fuerza Regia, ¿no? Que ya lo tuvo con participación en el Básquetbol Champions League. Bueno, y Daniel Amigos en Solex de Mexicali pero bueno, hace un rato hablábamos de los clasificados al Super 4 de la Liga Argentina estamos hablando de Barrio Parque Oberá por el Norte, de estudiantes de Olavarría y Deportivo Bima por el Sur eh, y sumamos a un protagonista a la charla para que nos cuente un poco sobre esta clasificación y sobre todo el momento de Barrio Parque eh, Juan Kelly, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Felicidades para vos y los tuyos dar igualmente para ustedes también bueno, qué análisis haces de este momento, ¿no? de Barrio Parque como que después de la clasificación se pincharon un poquito, ¿no? y este arranque 0-3 en lo que es la conferencia norte sí, sí, la verdad que que mal momento ahora, porque son tres partidos más el último que perdimos en la fase regular, así que son cuatro partidos eh, eh, no, lo, no lo esperábamos, no, creo que, que bueno, fue un poco de todo, ¿no? relajarnos un poquito por haber logrado ese objetivo eh, y bueno nos quitó bastante confianza en nuestro juego nos, nos, nos estuvimos haciendo lo nuestro y nos agarraron un equipo que venía muy bien así que nada perdimos cuatro partidos un bache y lo bueno que vino que vino este receso para para cargar energía otra vez y ponernos bien y, y bueno empezar pues el año como como lo empezamos empezamos la temporada Sí, no, me imagino que este tipo de racha negativa está bueno pararla de algún modo, no, como sea. En este caso con el receso para poder eh, limpiar la cabeza y después volver con todo. Sí, a veces al revés. Sí, espero que no que no se corte porque vos venís tan bien y dijimos que vienen tan mal que, que los querías agarrar en ese momento. En este momento no es convenía parar. Eh, así que nada, no no no hay que darle más importancia de, de, de lo que merece si sí ocuparnos, no. Eh, Pero bueno, volver a ser el equipo de antes con con la confianza que teníamos, tenemos el plantel necesario, así que, eh, nada, ya ten, cumplimos ese objetivo de entrar Super 4, ahora hay que empezar a sumar puntos para para quedar lo más rápido. Bueno, un objetivo que la verdad que como se ha definido la, el, según, la segunda plaza de la Conferencia Norte, durísimo, ¿no? Sí, sí, bueno, ahora ya ven que estamos, el clasificado Super 4 está en la mitad de del tablo, más abajo, así que, nada están muchos equipos muy bien, creo que bueno el plus de, de que nosotros venimos jugando juntos, somos un buen equipo, no es, no es un equipo nuevo, eh, nos ayudó los primeros, las primeras fechas, los primeros partidos donde se estaban todos armando y bueno ahora creo que se emparejó mucho más y creo que ahora la, la definición de playoff y todo va a estar eh, durísima, más que otros tiempos me parece, bueno y qué sabes o qué puede contarnos eh, a nosotros, a, a la audiencia sobre este super 4 de liga argentina que hoy por hoy no tiene ni sede, ni fecha, ¿no?, para disputarse. Sí, es un, una incógnita. No, Lo que escuché es rumores, pero, ¿viste?, por ahí te lo digo y no pasa nada, pero que era como el, entre el 10 y el 15 de febrero, por ahí, todavía no se sabe dónde, ¿viste?, que se licitan, licitan los equipos y todavía no se hizo esa licitación, así que yo creo que en esta, en la, entre esta semana y la primera semana del año ya se tiene que definir para que, para para que los equipos planifiquen los viajes y todos los fixtures que tenemos ¿no? sí Pero sin bueno, lugar a dudas Sí. Muy para, para darle da, amar para darle importancia a un torneo ¿no? Que, que en este caso reparte una chance para luego jugar por una competencia internacional que no es poca cosa no No, obviamente por eso eh, sería prudente hacerlo ahora sería importante creo que que bueno se habrán tomado receso todos y Pero nada, cuando, en cuanto antes de organizarlo para para para que haya publicidad, para para que bueno se le dé la importancia que se merece, ¿no? Eh, nosotros venimos hablando muchísimo a lo largo de este año con Fabián Pérez. Eh, la pena no que genera el hecho de que esta categoría haya perdido un poco de pantalla, ¿no? Solamente pudo ser televisado el partido inaugural y después algunas transmisiones por Facebook, ¿no? Pero el hecho de no contar más con Deporte B me parece que complica un poco, ¿no? ¿Cuál es tu, tu visión con respecto a eso? sí sí totalmente eh, no solo eso sino también que la, bueno, las transmisiones no no están andando de la mejor manera y o sea bueno familia o gente que te miraba siempre se le está complicando ver los partidos así que nada en eso creo que estamos un paso, volvimos un paso para atrás en la categoría mismo que el Deporte B no que que, que nos daba mucho o sea nos daba mucha publicidad hacía importante el TNA Eh, bueno, la jerarquizaba más Y bueno, ahora no está no está, no está está viniendo tanto Así que bueno, no sé si pues, por contrato O, o a principios de año, o tenía muchos otros eventos Y a principios de año va, van a empezar a, a seguir pasando partidos ¿Te han llegado las críticas con respecto a los streaming De familiares, de amigos que quieren verte y no pueden? Y sí, o sea, directa digamos, decir Che, no puedo ver el partido o Yo no sé los contratos que hay, la verdad no No sé bien cuál es esa, esa situación, pero bueno, la realidad es que antes estaba en YouTube, eh, la gente lo quería ver en el tele, viste, y lo pasaba con todos los smarts y ahora lo pasabas en un segundo y lo podías mirar cómodamente en tu casa. Ahora creo que tenés que volver a lo antiguo de conectar el cable en la computadora, ponerlo en la tele, y bueno, o sea, ya le restás un poco de comodidad y hace que, que haya menos televidente, digamos. Y en cuanto a la competencia, ¿cómo la ves este año, esta Liga Argentina? No, creo que, a diferencia de lo que yo vi en la liga, que creo que bajó un poco, el el PNA, por lo menos en esta zona, está está muy fuerte. Hay equipos que, que se armaron para ascender, trajeron muchos jugadores, invirtieron. eh, nada, por lo menos te hablo de la zona nuestra, está, está muy bien el nivel y, y, o sea, para arriba, ¿no? Se fue para arriba el nivel, apuntaron para arriba los clubes, invirtieron y la verdad que está, que está muy bueno. Bueno Juan, la última pregunta, y te agradecemos el contacto eh, sí. ¿Cómo ves el duelo contra el Deportivo Viedma, no? Ese que es el primero, que sería las semifinales de este Super 4 porque sabemos que siempre ustedes dos son protagonistas en esta competencia y quieren más Y La verdad que no jugué un partido contra Viedma, pero bueno, conozco algunos conozco jugadores y bah, en realidad todos, nada, están, están muy bien están dominando <coughs> la conferencia allá en el sur Así que eh, creo que va a ser un, un duelo muy bueno. Tienen buenos americanos. Eh, el año pasado justo, justamente nos tocó cruzarnos con ellos en el Super 4. Pero ellos eh, como que tenían dos americanos que recién llegaban, uno que estaba a prueba. Y bueno, no fue lo mismo. Así que creo que sí. Ahora que como no empiezan no es el, los primeros días de enero, van a estar afilados. Así que va a ser otro partido totalmente distinto nada, o sea, esperemos que nosotros con mejor confianza para, para dar lo mejor también Bueno, gracias por el contacto, lo mejor, ojalá que se solucione el tema de la televisación de esta segunda categoría, algo por lo que hablamos seguido, ¿no?, acá en Uno contra Uno Radio, y sobre todo que se defina la fecha y el lugar donde se va a disputar este Super 4 que, bueno, siempre es atrapante y está bueno cuando hay una copa en juego Sí, obvio, obvio, se da otro, un condimento en el medio de, de lo que siempre, viste, con bueno, salir un poco de la rutina de lo mismo de siempre llama la atención y atrae más gente, así que mismo los jugadores nos gusta, así que nada, está bueno y sería bueno que, que ya se pusiera una fecha. Muchas gracias, abrazo grande, ¿eh? dale muchas gracias a ustedes y bueno, que piensen bien el año. igualmente para vos y los tuyos. Bueno, Juan y Kelly, jugador de barrio Parque también pasaba por los micrófonos uno contra uno radio, ya cerrando este programa de día jueves, hablamos con Martín Villarán, hablamos con Juan Pablo Cantero y recién con Kelly Para conocer un poco sobre la segunda categoría Y sobre todo el hecho de este Super 4 Que aún no tiene definición En nuestro básquetbol Nosotros nos reencontramos mañana A partir de las 13 Gracias Gastón, gracias Eli Gracias a todos los que estuvieron prendidos AM570 Radio Argentina Sigan en la programación con Tarafa y todo el automovilismo Chau a auspicio, uno contra uno, Radio Nadire. Copas.